Yo me subo al taxi y me pongo infiel. No me quedo nunca en la misma radio. En la mañana, escucho las noticias. Puras noticias para estar informado y poder conversar con los pasajeros. Después de almuerzo, una cosita más movida, como esto, para subir el ánimo, ¿me entiendes? Y en la tarde, tiradito para la noche, nos ponemos románticos. Esa es la gracia, ir cambiando, por lo que uno quiere escuchar. La radio en que escuchas lo que te gusta es la que quieres seguir escuchando. Archie, Radios de Chile.